Reservada 2.0 Fernando Rueda, ¿qué son y qué definición podemos dar a los topos? ¿Son infiltrados, son espías, son gente que informa a otros sobre lo que ocurre en un lugar, en determinado lugar? Eh, ¿Alguien... Eh, que tenemos eh, puesto allí, a conciencia que hemos eh, puesto en el lugar del enemigo, o alguien que es utilizado eh, por la, la persona que quiere conocer cosas? Mira, eh, en el Word Reference de, de, ¿Sí? de, de Internet, eh, que es una de, la, de las definiciones que yo utilizo, que es más, la más rápida, dicen que Topo es una persona infiltrada en una organización como espía. Quiere decir que eh, admite una serie de variantes, de posibilidades, pero que en el fondo un topo es alguien que eh, entra en una organización y eh, le roba información para eh, sus clientes. Lo que pasa es que a veces esos clientes, pues bueno, pues son clientes que son enemigos íntimos de, de las personas con las que trabajan. Esto lleva siempre el juego del doble agente, el juego de, de la doble eh, vida. Y como veremos, y os lo anticipo antes de, de nada, eh, aquí la pela es la pela. Es decir, que hay gente que está en un lado y se pasa al otro... Eh, o sea, ideológicamente por no, no influye tanto, ¿no? Es más el monimonio. Bueno, hay de todo, pero, pero hay digamos... Hay interesados, que, ¿no? Muy interesados. Pues bastante interesados. Cuando, La mayor parte de ellos lo son. Eh, se busca en donde queremos eh, informarnos qué es lo que pasa, qué es lo que se cuece allí. Buscamos eh, las debilidades en del otro, en las personas que son débiles. Y eh, débiles eh, sobre algo. Y dice, pues... Eh, Fulanito puede ser un topo nuestro porque es muy maleable al dinero, ¿no? Sí, Entonces, Se duda. le paga, se le da dinero y, y ya está, ¿no? Mira, la... y, y, y canta como, como un gallo a la hora que sea. Claro que sea, efectivamente. Eh, fíjate que la, la, la historia que nos hace hablar hoy de, de este tema eh, ha ocurrido hace eh, unos días, ¿no? En 2011, es el arranque de ella, eh, la CIA de repente empezó a sufrir un cataclismo interior ¿no? resulta que poco a poco los topos que tenían en, en China y que les facilitaban, en y les facilitaban información empezaron a desaparecer no les hacían caso y lo que era peor, algunos de ellos empezaron a ser asesinados Claro, gran caos, gran caos. Tenemos un topo dentro. Alguien está, está eh, traicionando ¿no? o la, la estructura. Y todo apuntó a una persona, Jerry Chun Shin Lee. ¿Cómo? Con ese nombre le vamos a llamar Lee sí. y ya está, que es lo más cómodo. Veréis, este era un tipo que había nacido en Hong Kong eh, 50 años antes y que, bueno, había emigrado, había pasado su infancia en, en Hawái, allí había adquirido la nacionalidad estadounidense y, bueno, pues había eh, hecho lo que hacen muchos, eh, alistarse al ejército y servir durante unos años. Luego había terminado en 1994 en la CIA. ¿Y qué le habían dicho que hiciera en la CIA? Pues aquello que podía eh, pegar más con el idioma que controlaba el chino y con su étnica. Y entonces le encargaron, fijaros, algo, algo mmm, que, que os, va a parecer, eh, os va a parecer extraño a lo largo de toda la historia, y es que le encargaron que buscara contactos con funcionarios chinos para que eh, traicionaran a su país y se convirtieran en informantes de la CIA. Y este trabajo lo estuvo haciendo. Lo que pasa que este era un topo eh, muy digno de comer porque se dejaba, ¿no? Claro, no, pero este de momento, no, de momento no era topo. Era, en ese momento claro. era el agente de la CIA, claro. que buscaba topos. Sí. Exacto, sí, Ay, sí. sí. Eso es. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que al final pasan los años, unos 10 años haciendo esta misión, abandona la CIA, se dedica a a intentar hacer dinero con sus negocios, mete en una empresa de tabacalera, fracasa y en 2010 funda su propia empresa con un socio y es un de cigarrillos también, es un fracaso Y, y bueno y entonces eh, no solamente es que sea un fracaso es que se encuentra con eh, que tiene un montón de deudas entonces eh, su propio socio le dice que tiene una, la posibilidad de presentarle a unos amigos que le pueden dar suficiente dinero para eh, que solucione sus problemas ya estamos alguien con una debilidad tiene un agujero arruinado Y que eh, le ofrecen algo. Bueno, y entonces Li eh, mantuvo una conversación con dos tipos que terminaron reconociendo que eran agentes chinos y que estaban dispuestos a pagarle un primer sobre lleno de, de dólares, eh, concretamente con 100.000 dólares, a cambio de qué pues que diera el listado de los agentes de la CIA, que diera los recursos y, sobre todo, que todos esos topos que tenían en la, eh, la CIA en China eh, querían conocer su identidad. Por lo tanto, el que había sido agente de la CIA fácil, se convierte en topo de eh, los chinos. Él inteligentemente lo que hace, por cierto, es eh, comunicar a la CIA este contacto. Y entonces les dice a, eh, a la CIA, se me han acercado dos agentes chinos y me han ofrecido 100.000 dólares, pero yo me he negado a aceptarlo porque no voy a adelantar a todos los topos que tenemos en China. Nos dice Dark, con Almadía Rosaventos, que el 95% de la gente... Yo no, no creo que sea tanto, ¿no? Pero es que ahora que se está hablando de los topos, estamos hablando de los topos, dice, vendería a su madre si hace falta. Dicen que los eh, topos son... Eh, pues eh, se dejan eh, comprar eh, por el dinerici, ¿no? Bueno, eh, es que es un es un buen motivo para, para venderte. y decir, que o tienes unos ideales eh, muy claros, pero que te han traicionado, ¿no? Digamos, es decir, trabajas para Estados Unidos y consideras que tu país te ha traicionado. O, o puede ser eh, que te enamores de una mujer y te engañe. Es decir, a lo largo de la historia hay montones de, de, de argumentos, ¿no? Pero El, el topo por amor pero y de el desamor dinero... también es claro, real, ¿no? Existe, claro, ¿no? claro, claro. Pero, pero es que el dinero es un, un gran compañero. También es verdad que... Eh, A, a Lee le hicieron varios po, varios pagos de, de 100.000 dólares y tal, pero al final... Lo... Se vendía caro este Lee. Sí, eh. pero que la mayor sí, parte sí. de la gente, no, no creas que no se lleva tanto, no se lleva tanto dinero, ¿no? Se, se ha dado el caso que has comentado antes, que él cogió y les dijo a los de la CIA que habían contactado con él. Eh, ¿lo hizo para cubrirse las espaldas? ¿lo hizo por sí en un momento dado la CIA decía no digas nada que nosotros te abonamos este dinero que necesitas no, no, la CIA no le abonó el dinero pero, y quedó, él quedó fantástico para cubrirse las espaldas lo que pasa es que luego, claro luego o, posteriormente hubo otros traidores Que, que dieron información cuando se fue cayendo la, la red de la CIA en China y entonces empezó a apuntar a él, entonces el FBI abrió una investigación que son los encargados de buscar eh, a este tipo de, de traidores, eh, lo llevaron a, a Estados Unidos con una supuesta oferta falsa de la CIA que se inventaron para que fuera a Estados Unidos y mientras estuvo en los, eh, preparándose ahí entraron en su habitación y entonces le descubrieron eh, pues unos pendrive con Con, que demostraban que había estado vendiendo información falsa, ¿no? Yo no sé si es que son... Ya, cuando yo leo estas cosas me quedo un poco alucinado de pensar lo torpes que son, ¿no? Porque si ya has vendido la información, ¿por qué te guardas una copia de, de sí, eso? Sí, sí. Y te la llevas a Estados Unidos eh, para que pueda entrar la CIA en tu, en tu... En tu cuarto. Bueno, al final le han detenido y, y hace unas semanas ha reconocido eh, sus delitos, aunque, bueno, pues, pobrecito mío. Este es Lee y ahora hablamos de Lo. Lolo. Lolo. Efectivamente, el caso del, caso de Lolo es un caso eh, digamos curioso. Verá ahí, dejadme que os lo cuente. El... el... Lolo se llamaba Manuel Mohamed Rodríguez Emniri y bueno, era eh, eh, vivía en. cerca de Madrid. y un día apareció eh, el, a. a reunirse con eh, un agente encubierto de la policía al cual le eh, fue a comprar eh, armas. Primero, lo primero que le pidió fue que eh, si tenía un cargador de, de una Kalashnikov, ¿no? entonces eh, se lo dio este le preguntó um, que para qué lo quería y tal y entonces le, le dijo que eh, bueno pues que tenía unos chavales unos amigos que tenían un arma y que, bueno y que estaban pensando en hacer la, la guerra santa. Pasaron unos días y volvió a, a comprar más eh, armas este Lolo... ...Lolo mmm, le dijo que necesitaba, que quería comprar una pistola de asalto... ...que quería munición y mmm, sabiendo que, que el, el policía eh, se las podía vender... ...se las podía colocar, mmm, eh, bueno, le dijo que estaban ahí... Eh, ...pensando en cometer algún atentado... ...y para darle credibilidad... ...le mandó al policía... ...unas fotos de... Eh, ...los dos amigos que él decía... ...que estaban llevando... ...para adelante todo el tema... ...de los ataques... Eh, ...uno con un machete y otro con la... Eh, ...Kalashnikov... ...y... Eh, ...en esa foto... ...ya hablaban de... ...por la gloria de Alá y todas esas cosas volvió a ocurrir eh, por una tercera ocasión, unos días después, en los cuales ya eh, Lolo le mandó al policía un vídeo, en el cual, mmm, digamos de una forma más preocupante, un individuo que tenía la cara tapada y una sudadera negra, aparecía con una Kalashnikov y detrás aparecía la bandera del Estado Islámico. Realmente el tema empezó a coger una cierta, una cierta gravedad, Y el día 19 de diciembre, estamos hablando de hace dos años, recuerdo, Lolo dio un paso más adelante y apareció directamente, se presentó de una forma voluntaria ante la Guardia Civil. Y ahí declaró que unos amigos suyos se habían radicalizado en la escuela coránica en el barrio de Valde Bernardo, y que les habían animado a cometer un atentado. Eh, dado que eh, tenían armas, dado que, te, que eso, eh, bueno, pues la historia adquirió toda la credibilidad y eh, creyeron al que eh, a Lolo que se había convertido voluntariamente, fijaros, distinto al caso anterior, se había convertido en un topo y les había dado la información. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Pues pasó algo muy curioso. Que, que hicieron un registro en las casas de los amigos y no, no encontraron gran cosa, los detuvieron y cuando los detienen, los dos coinciden en, de, en, en decir que había sido Lolo el que les había eh, de alguna forma inspirado para eh, que llevaran a cabo ese supuesto ese supuesto atentado. Quiero decir, los habían detenido, estuvieron varios días hasta que descubrieron que ese supuesto topo que se había creado, en realidad se había inventado toda la historia, toda la historia, ¿por qué? Para convertirse en confidente y poder sacarse un dinero. Luego también Corea del Norte tenía un topo en Francia, en el Senado de Francia bueno esta es la historia de, de, de es la historia más eh, rocambolesca del, del mundo Benoit eh, Kennedy eh, bueno hace, hace en noviembre del, del año pasado fue detenido acusado de ser espía de Corea del Norte La gente, sus amigos y estos se reían, diciendo, ¿cómo puede ser esto? Bueno, pues porque Kennedy era... El puesto que tenía para conseguir información de Corea del Norte era el de jefe del Departamento de Arquitectura, Patrimonio y Jardines del Senado francés. No tenía acceso a ningún tipo de, de información, pero fue detenido por el Servicio Secreto francés, acusado de ser un, un topo por entregar información a una potencia extranjera, recopilar información... Bueno, eh, la investigación se, ha, se abrió, pero ¿era posible que, que obtuviera, eh, fuera realmente eh, un topo alguien que está en ese, eh, en ese puesto tan inocuo? Bueno, de lo que, eh, lo que se sabe es que había visitado siete veces Corea del Norte, que había escrito varios libros, que presidía el Comité de Amistad Franco-Coreano y que había defendido públicamente las virtudes de la vida y la economía norcoreanas. Si eso es un elemento para hacer un topo. Madre mía, qué topo más discreto, Bruno y Silvia. Qué topo más discreto era sí, para... Como, para como mi camiseta llena de topos. Claro, claro. O sea, eh, que estoy pensando, a ver, estoy fijándome en las camisetas de todos sí, y digo, nadie lleva una camiseta de topos. Pero, y, yo, y yo llevo... Claro, mucho, jolines. Se han claro, mimetizado con el... tema. Sí y aquí cuando hablamos de romano, yo vengo vestido romano, como todo el mundo sabe. Con Fernando Rueda, muchas gracias. Un abrazo fuerte, Hola. chao.